de río Seurea FMCO e un Buenas tardes y bienvenidos a Berry Metal. Buenas tardes, eh, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal eh, ya encarando las vacaciones de Semana Santa? Y espero que tengáis muchos, muchos planes. Hoy os tengo que traer una noticia que no voy a esperar a darosla sin más. El anuncio que os, eh, que os anuncié, perdón. El del concierto de los Iron, Med de los Iron Maiden en Baracaldo. Eh, siento decirlo que en cosa de 10 horas eh, se acabaron las invitaciones Así que nada, nos tocará aguantar un poquito Así que nada, vamos a empezar eh, con toda la musiquita Hoy mucha noticia no había, así que nada Hoy no os traigo música, hoy no os traigo noticias, pero sí que la hora y media que vamos a estar hoy va a ser toda exclusiva de música. Así que nada, vamos a empezar con ello. Pues nada, eh, vamos a empezar aquí con el siguiente grupo, son los, los disturbes. Eh, ya os he ido presentando un poquito a esta gente para el próximo especial que va a haber aquí en Berry Metal eh, de esta gente ya veis eh, que va a ser bastante interesante, así que nada nos vamos con el disco de Ten Thousand Fest de 2005 y esta canción de I'm Alive Bueno, pues eh, los siguientes en salir por aquí, por estos lares, eh, van a ser los Lordi. Los Lordi que os prometí el viernes pasado que intentaría conseguir de todas las maneras el disco nuevo y me ha sido imposible. Así que va a ser que nos vamos a quedar con lo que tenemos de antes y vamos a tirar para adelante hasta que pueda conseguirlo. Os prometo que será en breve, pero eso, habrá que esperar un pelín. Así que nada, nos quedamos con ellos y esto de Blood Red Sandman. Bueno, pues aquí estaban los Lordi y los siguientes son los Avalanche y esto de Aquí Estaré. Bueno, pues nada, eh, estos serán los Avalanche y esta canción de Aquí estaré, toda una declaración hacia esos Heavy's que nos hemos sentido un poquito dejados de las manos de Dios y bueno, de Dios o de no sé quién la verdad, pero bueno, eh, que nos hemos encontrado bastante, bastante solos eh, durante un tiempo, ya que el heavy metal ha estado muy, muy mal visto eh, no ha sido plato de gusto para nadie, y yo creo que sigue quedando un poquito de esa pátina, vamos a intentar quitarlo. Lo siguiente eh, son eh, los eh, que se reunieron para hacer esta maqueta, tributo a Big Simon eh, ya os comenté hace unos mesitos, que esta canción eh, está producida por Chus, eh, batería de los Magos de Oz eh, aparece en el cantante de los eh, de los Over, eh, aparece un montón de gente por ahí haciéndole esta mm, canción, tributo a Big Simon Big Simon, recordáis que ya os conté que este era un productor musical de heavy metal de los más importantes que un fatídico día se tuvo un accidente con su moto y se mató así que nada, eh, vamos con esto que se llama y serás canción De sol, ave, de sol, de sol. que a beber ator. Una orquesta etá en el de magia y una Bueno, pues aquí estaba esta canción, tributo a Big Simon, y lo siguiente son los Disturbed y este disco de Undestructible. Ya no os preocupéis, ya escucharemos a esta gente con todos sus discos, eh, todo lo que tenemos, y aprenderemos un poquito más sobre ellos. Así que nada, eh, esta canción se llama de desde el disco Undestructable. Bueno, pues los siguientes en venir por aquí son los Nocturnal Rants, que ya estuvieron con su especial eh, hace unos, eh, unos unas semanitas. Y eh, el disco que vamos a abrir hoy aquí va a ser el de Secret Talisman y esta canción de Rydon. Y sigues aquí en el 100.8 de tu FM, esto es Berryozar y Ratia y Berry Metal. Así que nada, lo siguiente para seguir dándole chicha esta tarde son los Warcry y Señor. Bueno, pues ahora mismo eh, nos vamos al disco llanto de un héroe y a una bonita historia que nos contaban los Avalanche que se llamaba Cambaral. Bueno, pues eh, ya veis que os he puesto dos canciones seguidas eh, del mismo disco. Esta canción también pertenecía al disco eh, Llanto de un héroe. Eh, este disco es de 1999, como os eh, prometo cuando hago los especiales de cada grupo, de que iremos poquito a poco eh, abriendo los discos eh, específicamente para que se puedan oír. Todas y cada una de las canciones en su esencia porque como comprenderéis eh, cuando se hacen los especiales eh, mayormente todos los grupos eh, tienen una discografía bastante extensa y luego hay que eh, explicar, eh, os tengo que contar cosas sobre el grupo si no vaya mierda de especial. Así que nada, eh, explicado queda, eh, ya escucharéis este disco más extensamente desde la canción número uno hasta la última, así que nada, nos despidimos eh, un poquito de los Avalanche y nos vamos con los ACDC y esto de TNT. Bueno, pues después de los ACDC vienen los Saratoga, que como también sabéis fue el último grupo en tener eh, su especial aquí en Berry Metal. Así que nada, nos vamos al disco de Agotarás de 2002 y esto de Doblan las Campanas. Pues nada, eh, otra de las noticias que os tenía que dar hoy eh, es que le estamos de cumpleaños. Los Iron Maiden y su tercer disco, The Number of the Beast, eh, cumplen 31 añ añitos, señores y señores. Así que nada, felicidades a este, a este grupo y escucharemos la canción que daba título al disco. Six Six Six, The Number of the Beast. Was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Worthy reflections of my warm mind staring Bueno, pues ahí va este homenaje para el disco de, de, de Number of the Beast eh, con esta con la canción que daba a título a este mismo disco con sus 31 añitos ya cumplidos y bien cumplidos. Así que nada, nos volvemos con los Lordi y volvemos al disco de Aerocalipsis de 2006 y esto de Good to be Bad. Bueno, pues eh, los siguientes van a ser eh, Eddie Van Halen y los suyos, o sea, los Van Halen. Eh, este grupo ha ido y ha vuelto más veces, eh, yo es que ya no sé ni contarlas. Creo que eh, suman unas eh, 12 o 13 veces que se han separado, se han vuelto a unir. Eh, se dice que Eddie Van Halen es un poquito especial, se dice que los demás son un poquito especiales. Bueno, esto es lo de siempre, así que nada, aquí os voy a dejar eh, con eh, Humans Being que estaba dentro de la banda sonora de Twister. Bueno, pues eh, no nos vamos a cambiar de continente, ya que Eddie Van Allen eh, y los suyos son americanos. Y nos vamos con los Disturbed, que también lo son, y esta canción de Striking... Bueno, pues no cambiamos de grupo, nos vamos al disco de Undestructible y nos vamos a la canción que daba título al disco. Ya nos despedimos de los eh, disturbes, perdón. Que estoy un poquito con la garganta un poco atascada. Eh, como dicho, eh, nos despedimos de esta gente hasta el día de su. Eh, especial que seguramente será después eh, de Semana Santa si todo va bien y no me falla nada, así que nada nos despedimos de ellos y los siguientes a aparecer por aquí son los Nocturnal Rides que veo que gustaron mucho, gustó mucho el especial, así que como se merecen vamos a abrir uno de sus discos este es de 2004 y se llamaba New World Messiah y la canción es The Awakening Bueno, pues eh, por desgracia se nos ha acabado ya el tiempo, esto es lo que ha dado de sí el día de hoy, así que nada, eh, recordaros la noticia que os he dado, que ya no hay invitaciones, se acabaron en cosa de 10 horas las invitaciones para el concierto de los Iron Maiden, ese medio arranque, medio calentar de guitarras de la gira Maiden Europe. Así que nada, eh, también hemos celebrado eh, los 31 años del disco de Number of the Beast. Así que tampoco queda mucho más que decir. Os voy a dejar en la compañía de los Warcry y esta canción de Oiga No Yo. Pero antes... Quiero deciros que, ya que si os vais, eh, si por eh, cuestiones económicas os podéis ir por ahí, por favor, tened mucho, mucho cuidado con el coche y que eh, si os lo paséis bien. Eh, ya os digo que os quiero ver a todos ahí al otro lado de la radio, escuchando y disfrutando con la música que hoy eh, ponemos aquí. Así que nada, aquí os dejo con los Warcry y esta canción de Oiga en no Oyo. Venga, un saludo. de usar irratia seurea fmcq e un punto 85